Esa palabra es inventada. Todas lo saben. Si yo soy Barrenau, tuya esa cordura. Buena noches, TV En el de mi cabeza parece no encajar. Torna un mes más, Tierra de Barrenau Radio. y los emborrachar El programa de Radio de Real sonar como siempre en Radio Topo, la voz es en voz también la nuestra venga oh, oh, oh. El futuro es el presente Ya no quiero volver a despertar Solo quiero mis sueños disfrutar Donde 2015 Probando de Fer más fácil vivir en el Aragonés. las que nos robamos, las que no nos vendemos sin patrocinios, sin subvenciones los magles del aragonés, lo maquis gráfico los que no cambian de criterio cada 5 minutos, si llevan un malo decídelo tú misma no va a ser como tú quieras Recordamos que Tierra nos llena la versión radiofónica del blog del mismo nombre, llevo Más de 12 años recontando las mismas vidas, siempre, pero que sí, en Alonés. Bueno, buenos días, señoría. Me dicen que está usted loco. Solo de vez en cuando. Somos en los sociales me puedes buscar en los VAS y también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Telegram y Evox. En yo por el cielo vuelo y tú con los pies en el suelo, y yo cada noche sueño con desnudar a la luna. Si yo pito que yo ya no tengo miedo, que mañana un día nuevo cuando me voy a acostar. Y si quieres escuchar todos los programas anteriores, te los puedes descargar en el blog, de, de la plataforma podcasting iBooks e y Bebasha o OX y la web de Radio Topo, Radiotopo.org, aunque también tomarás toda la resta de programas de esta radio libre Zaragozana que le damos más de 25 años informando al pueblo. Y ahora, ante más, también lo tienes en YouTube, que voy a pillando China China, los programas más antiguos. Yo quiero entender la filosofía Tú eres como el policía que no me deja pensar Yo que busco la salida Tú ya has cruzado la meta Tú de todo necesitas Yo mi boli y mi libreta y es que ya no quiero Y recuerda, si es falta de cuños Ascuto niño, puerta de barrenados Mis sueños de disfrutar como como siempre o como casi siempre precisamente por eso tenemos tanta falla en acumulada porque no saber programa no lo hacemos en principio os digo con los resumen de lo publicado en los blog en todo este tiempo que ha pasado desde los saber programas desde el anterior más bendito ya sabes que en medio hemos tenido un especial cómics que es tío David y bomba y que sé que esto es fácil muy y que he tenido el comentario de Perast y y bueno pues desde el de, anterior programa que no hacemos los resúmenes de blogs así es que escape en con ese resumen principmos reculando de calor 28 de noviembre y que fue muy to que no vamos programaar y que no tos charraba de, de los blog bueno en ese sentimiento de noviembre tan tan añeado ya en el tiempo charlando lo suspenso en valenciano vale no sé si Miliez en en días que salió que circuló mucho por red un un móvil de un mensaje de de Twitter de un pai que era súper orgulloso de o suyo fillo porque va suspendió valenciano y, y, y le va dado 500 euros de de, pues eso, de estrena no de pa, pa que se los gastase en cosas españolas bueno o, o mensaje decía súper orgulloso de mi hijo ha suspendido ah sí, no sé, valenciano y lo he premiado con 500 euros si eres padre de un español que eh, sigue mi ejemplo, impide que conviertan tu hijo en un posible soldado catalán, declárate objeto de conciencia de pruebas sin estudiar, bueno pues pues es una mica más de todo este odio que, que alentamos cada día en los redes, que, que ya hay una cosa realmente preocupante y, y bueno y sobre todo de esa lingofobia de esa fobia también a la diversidad a la afinitiva ¿no? y Y de, y de ese monumento, ese ocho que fan a la ignorancia a no saber que, que una luenga y no querer aprenderle garra más bueno, en fin y, y una penica que todavía está che no hay no una pena bueno, y una pena que exista pero que sí pero lo, lo penoso y lo penible y que cada vegada en son más UFAN, más rubio No, no lo sé muy bien Y, y bueno, pues la verdad Y es que son viciando muy todo lo han lo bien que, que eso, que era fin Pues lo que lo que consiguen ye, lo, que, lo que quieren es ye, mm, Continuar estando más y más incultos Y más fese a bamba de, de ello Lo curioso es que antes de morir El León Santillán pronunció palabras Ante los oficiales Que desconcertados miraban Y dijo Bueno, pues este lo tenéis y se ha entradado 28 de noviembre Seguimos lo 3 de diciembre Los surres este, la República Catalana fue un año, y ahora los renaos 5 por 0,4. Bueno, pues simplemente pues, lo, lo post sobre el anterior programa en que pues, eso de la cultura que nos arriba de los surres de, lo surre de las comarcas catalanas y de también con Chorche Romance periodista que aragonés que vive en Barcelona y que pues nos charló una miqueta de Isa de, de ese año que ha pasado ya de, de la proclamación de la República Catalana y de la suspensión de la República Catalana buenitos segundos y pues bueno pues eso si no has escuchado ese programa no sé qué está esperando Eh, vimos poco tiempo pues, los cinco de impuesto los 5 de diciembre de aviento eh, publicaba con la bici por independencia un día más Eh, un artículo de, de, como tantos otros, sobre lo malos que son los autos. No, bueno, eh, yo también fui servir la auto de, de Cabo Tacuán y, pero, pero sí que es verdad que en independencia ir con la bici, cualquier persona que haya feito servir la bici por independencia, pues se trobará con las mismas cosas todos los días, ¿no? Con esos adelantamientos peligrosos, con esos chiflíos, con todas esas ilegalidades. que nos faltan los autos y que nos meten en peligro muchas vegadas no y bueno pues está simplemente pues lo contaba daba también anti más pues un un de información legal y bueno pues hizo un poco de terapia ciclista los 12 de diciembre y los 12 de aviento de 2018, publicaba Música, setes, historias de un instituto público 6. Si no las es leídas, bueno, pues estas son las historias que cuento, aunque cuento lo, lo mío, paso por, pues en realidad, por dos institutos públicos, Medina Albaida y, y Andalán de Zaragoza. Y bueno, pues voy contando una amiguita, cosas de, de esos años, y en este pues charraba de las casetes, en realidad no, no con recosiro, ni ni porque me fuesen y ni tal, me parece que hay una mierda de formato, lo de las casetes, o sea, todo lo que ha venido de impuesto ha estado muy temillón, Pero bueno, lo que charlaba sobre todo y por, por la cultura de, de cómo sentimos la, la música, la Chen, ¿no? Y de las diferencias que trovaba yo entre la mía pasión por, por esa colección de casetes u de CDs que tenía yo y, bueno, pues a Trachen que se relacionaba con la música de, de otras maneras diferentes. Recuerdo que si tú estás fan y estas historias de este público, u uh, la otra saga que fue que hay historias de un cole de Mosens, aunque cuento pues lo que me pasaba en un cole de, de Mosens, que es de Primero de Cabo y Teno, bueno, pues eso lo tenéis en lo canto derecho de, de lo blog. Si accedéis y accedís desde lo móvil, pues la verdad es que no sé cómo funcionan, pero bueno, si accedéis desde un ordenador. es el Lo Canto Dreito, todas las. Pues una, una serie de, de cosetas, de series de artículos que fue, y una de ellas es de Historias de un público, aunque cuento, pues, esto es lo que me pasó bueno, en Amaynal Baida en Lanzadora. Bueno, y tenemos lo 21 de viento, una tropos titulado Viera por un tubo, aunque eh, charro de los formatos de la viera. Bueno, eh, y una un. un artículo que escribí pues más que más pues porque siempre me ha me mucha curiosidad no El, lo, lo, la diferencia en cuanto a la terminología los formatos que tenemos de viera y que antimás en, en Aragón eh, a diferencia de en otros puestos pues no tenemos mica normalizado estos estos formatos no si es que hay dentro de Aragón u, u, si es que a mismo de, de las comarcas no en fin pues activa la mi reflexión fue a tiempo que no escribió un artículo tan banal pero me fue muy bueno así es que leí esto y si sos de algún porque esto también y curioso que uno de los que más comentarios me, me han arribado de la chen bueno, pues ya un tubo el tubo y una mierda y no sé qué bueno ya, ya sabes todas las batallas que había también sobre lo, la chen que bebe viera de Steinburg con monóculo en fin bueno que hizo eh, viera por un tubo lo 21 la viento eh, en tierra baratos. Bueno, pues me debió dar lo punto filosófico... ...porque las siete días después... ...lo 28 de aviento... Eh, ...escribía, publicaba... ...un millordito... ...lo post... Mmm, ...que se dice... ...buen solsticio Felipe Cinqueno... Eh, ...aquí pues lo que charro... ...y una miqueta sobre... ...las fórmulas... ...como buen solsticio... Eh, ...un clamar Felipe Cinqueno... ...a la actual rey de España... ...Felipe VI. de España... Que, que como ya sabréis, pues eh, en Aragón no reinó lo primero, con lo cual pues habría de numerarse no pero bueno, pues echar una miqueta de de esas cosas en unas calentatas, pues que antimas más, pues como llegan los de Nadal, pues eso, pues muy tachén, me felicitaba, me decía que buen solsticio y tal, porque saben que soy ateo, y, y creyendo o, o bueno, pues eh, fanservir esa fórmula eh, como si yo celebrase el solsticio, que tampoco no lo celebro. Así no en hoy, señores y señoras believers. Bueno, pues esta charadeta la publicaba los 28 de da viento. Si sos de acuerdo, uno, si tenéis bella reflexión, pues ya sabéis en los comentarios o en los retos me lo decís. <risa> se te me daos por yo Lo 30 de viento un casi casi casi ya acabando el año publicaba en leyendo fuego y sangre de ellos Martín ahí qué buen rato que pasa con este libro. Este libro lo publicaban lo 20 de noviembre Y, y bueno me lo me lo leí a to meter o sea una, ha estado una maravilla son 200 y pico pachinas y, y bueno mereís la la pena vale la pena cada puñetera letra de, de ese libro para quien no lo conozca, claro, si es que había bella persona que le que ascuita terra y que no sabe que George Martin bueno pues, no lo él no, el escritor bueno pues este el autor de la saga de fantasía eh, heroica por llamarlo de bella manera Eh, que es, habréis visto en la tele si no vivís en Júpiter que pues la serie Chuego de Tronos lleva basada en esa saga de libros, en la saga de libros de Canción de Chelo y Fuego bueno pues este libro que ha encarrañado a, a muy Chen porque eh, no ye, o sigue el libro de la saga que todos esperamos pues ya en candeletas ya tenemos a saber las ganas de, de leer ese Winds of Winter que le va escribiendo pues no sé creo que va un paguito años ya Bueno, pues tan y mientras, pues, como él lo vale, se ha escrito este Fuego y Sangre, Fuego y Sangre y un libro ambientado, eh, tre bueno, y un libro que recuenta desde de 300 años antes de, de los... de lo que pasa en Chuego de Tronos, en la serie, en, en las novelas, pero que sí, eh, Dica 150 años antes, y fanafa vale, y los ciento y pico, que son 130 o así más, eh, primeros años de los reinados de, de los Targaryen, pues de la conquista de Aegon I, Dika, eh, la empecipiadura empecipia de los reinados de Aegon III, Vale pues bueno en en estas, en estas pachinas, en estas 800 y pico pachinas nos trovamos eso con toda la, toda la conquista de Ponien, toda la, todos los primeros reyes, los dragones la bueno y recuenta la famosa danza de dragones que hay una una guerra civil que, que tenieron en, en Ponien, en este continent, que se ha inventado Josh Martin, y, y bueno y una y una cholla de, de libro, ya todos digo que se si lee en un PT en si y lo chicame si te os fago y si fago en la saga, si no te os fago en la saga aquí, no más haya visto la serie y si una mica aficionado y tal y su o sea no, esto no, no te no te vas a enterar de una de una mierda pero si sí, de verdad si te has leído los libros y, y es dudando porque esto no es una novela, porque esto en realidad es como una mena de historia ficción y tal y he escrito como si fuese un libro de de, de historia ¿no? pues, pues eso, si, sí, si sí, te os los libros, y esto tos nefara muito también, porque ye, ye bien entretenido, y muy bien escrito y y si no te, no te diza ni un momentico pa' palentar pa mismo en los reinados de de Yajeris primero, que tenía muy pocos conflictos bélicos y tal, pues bueno pues se, se las apaña, se busca las mañas para conseguir tenernos, pues hizo todo lo rato leyendo con la huella fixa en, en lo texto, porque, porque bueno, no no no puedes díselo. Una maravilla de libro, que te os recomiendo, que te os Fuego y Sangre, de George Martin. Bueno, pues te cuento también, bella cosita más, bella anécdota, y, y eso, leyes esto y comentadme también lo que te os ha parecido. ...arribamos ya hasta este año, hasta 2019... ...2019, los 7 de enero, anda... ...sí, verdad y sí, tarde en publicar, ¿eh? Eh, bueno, pues hice 7 de enero... Eh, ...publico Tierra de Barrenaos 5x05... ...especial cómics, vamos... ...lo pasa programa... ...vale, aunque no fácil lo resumen de blog... ...y por eso soy aquí tanto rato charrondone... ...bueno, pues este programa lo hacemos sobre cómics... ...cada una de las convidadas, cada una de las convidadas... ...trayó un cómic... Que le feba y nos contó por qué le Febagoy. hoy. Estemos charlando de Beach Planet, de V de Vendetta, de Maus, de Fairquest, de Head Fairyland, Nausica, el Valle del Viento y las guerras asgardianas. Y Antimas, Nausicaa, el Valle del Viento, concretamente lo trayó Fernando Estaban, que hielo ganador del primer premio Braulio Foz de cómic en Aragonés, que también creo que sí, pues charló de lo suyo cómic Liana Mirando Problemas. Bueno, un programa que ya tenía muchas ganas de, de Felo, porque yo soy muy aficionado a los cómics, como ya sabéis. Y, y teníamos muchas ganas de, de que charrásenos de este tema, ¿no? Y, y, sobre todo, pues de muchos de los cómics, que, que, encima, muchos los descubrí en, en ese, en ese momento, ¿no? Pues sí que hubo de Beneta. o más, ya me lo sé, vale, Yus, pero, pues, Beach Planets que trayó Elena, o a Hedge de, que trayó Tamar, o tal. Pues bueno, pues, pues, yo una, y una gozada, como siempre, pues, charlar de cómics, siempre te entrobas con el uno que, que te fagó y con media recomendación. Y eso, pues ya sabéis, si queréis saber de qué charremos, pues todos entrad en el blog en los 7 de chinero de 2019. Y así ahí tenéis el programa penchado y para descargarlo dentro de archivo. Hoy, con esta música nada arribamos en lo nuevo de chinero, que bueno, pues feba, feba fresco, ¿eh? Bueno, ese día publiqué Lo Maitindo Dorondón, u cómo perder una parola más. Precisamente porque ese, ese dorondón que van a Bel día bel día antes de publicar este post. Pues durante todo lo maintín, yo tenía en otro la, la radio enchegada, ¿no? Como, como de normal y, y charlaban todos los reato de la cencellada, una palabra que yo tasmén va sentido bella vez de feito, La Yo creo que, que esta palabra, la de cencellada, que en castellano la, la descubrí cuando había de explicarle a Belalumno a alumno o a bella alumna que ella era O'Dorondón. ...porque no, no sabe, va a traducirlo... ...porque no lo había sentido nunca... ...bueno, pues ese día nos repitieron en la radio... ...dieciséis mil vegadas... ...cencellada... ...no la repitieron ninguna... ...y Dorondón, pues sí, pues la decían de Cabotacuán... ...y pues nos trobemos también con lo de siempre... ...no, Dorondón, y la cencellada... ...pero no más cuando se la ...en fin... ...todos los fenómenos lingüísticos y lingüicidas... ...que nos trovamos en, ...en cual siquiera lo minorizada... Y, y que me pareció que era un buen ejemplo para pa, pa Charrani, este, este dorondón que, que teníamos aquel día y lo tratamiento que se le dio en, en Aragón Radio, concretamente, y cuento que en cual siquiera otra radio aragonesa. Y arribamos, Dica, lo 22 de chinero con lo cómic, relato TDB. ¿Qué hizo el es? relato TDB? Una cosa nueva, pero por Dios, va Renato, ha de hacer cosas nuevas. Pues bueno, pues no. Eh, meto lo del relato TDB para distinguir de que no charro simplemente cómic, sino que hay un relato. Pues eso, Un relato que escribí, que lo he publicado aquí y, y que, bueno, pues va de un tío que se sienta a leer un cómic. Con esa premisa Pues he en feito un, un relato chique Que yo creo que me ha quedado mágico Y bueno, pues ya que He publicado Ya que publicaba, ya que me te vais a marca, ¿no? del relato TDB O, o ese tag, O como lo quieras clamar Aproveité para En eh, que de bandito eh, Costa Otreito del blog Ya ya sabes, pues eso Siempre con, con ordenador Si accedes de, de De, de lo móvil, pues es de Felo con versión página web o no sé qué historias, ¿vale? Eh, pues yo pues, hasta eh, una, próximamente, un historiéticas, pues bueno, pues aunque lleva Renados de Chelo y Fuego, historias de un colemosen historias de un y es público, normativización de los Aragones, que estos ya hicieran. Pero antes más ahora y he añadido la de relatos y otras cosetas. Ya sabes que por un regular no escribo narrativa aquí en el blog, o no escribía en Zagueras, en, en Escribo Muita. Y, y bueno, pues he decidido pues organizarla en ese relatos y otras cosetas. Así en las que los fanboy, los míos con tez y, y los relatos que escribo. pues bueno, pues así los tenés todos que todos los podés ver y, y mismo veluno y, y descargable en PDF si, si lo querés leer en papel que siempre fa, fa más ¿no? que los tenés en, en Archive todo, como siempre Creative Commons difundirlo todo lo que queráis que país oye la cultura para que se difunda y que arribe a toda la chen posible mes de Chinero y este eterno eh, resumen de Oblog... ...con Sin más sueños que portar... ...publicado lo 25 de Chinero... ...ya fue okay, eh, porque... aunque pues red de esa perda que hemos tenido en la nuestra ciudad... ...en Zaragoza... ...que, que bueno pues nos, afría, nos habría de reflexionar una, una miqueta... ...a yo lo primero porque también me declaro culpable... de co-culpable de este de este cierre, de la librería Los Portadores de Sueños que vais a la Persena per, perzagrevez fa poqué, fa bella semaneta, ahora cuando grabo esto y, y que nos ha dicho pues una mica más ellos o a toda la chen que, que tanto hoy nos fan las librerías, que tanto hoy nos fan los libros y sobre todo pues librerías de de esta mena, ¿no? librerías chiquetas, librerías aunque la chen que te atiende sabe De que, ...de que te he charlando... aunque te trobas... ...con cosas que no son los cuatro... beseles de los Pérez Revertes... ...de, de turno... Y, ...y bueno pues un puesto... ...que, que yo y ...esa semana que lo cerraban... ...pues estuve el par de... ...de vegadas pues para pa chupirme... ...una miqueta de todo... ...de todas las sensaciones que... ...que lleva, que se podían... ...pues así... ...experimentar ¿no? de... ...de lo placer de estar en... ...en un buen puesto de... ...pleno de literatura, pleno de cultura... ...y que estos, estos días, días... ...estos días trajeros... ...a más ya era pleno de Chen... ...lógicamente, si ha cerrado pues ya... ...porque los días de antes... ...no ya era tan... ...tan pleno de Chen... ...y ya te os digo que yo soy lo primero culpable... ...porque... ...y compraba... ...y mercaba bien poco a... ...a sin no más es que... ...que bueno... ...nos trobaremos mucho a faltar... ...portadores de sueños... Quedan otras librerías, otras muy buenas librerías en Zaragoza, así que esperemos que esta sea la zaguera en, en cerrar y cubrimos todas y todos a, a toda esa esas chenquetre vayan, esas buenas, buenas, buenas librerías. Pues si sois todo lo publicado en este tiempo, tenés mucha, mucha lectura. Si no lo es leyendo ya, así es que todos dices un rato, ¿metemos musiqueta o qué? Venga, ahí vamos a meter una mequeta de música todos charrón timas de una colla que me llevo molando mucho en y empezamos con el programa, pues. Venga, ahora tornamos a los Renada a barnau Tierra de Barranos también lo fas tú. Si tienes bella cosa que quieras recontar, si quieres dar la tuya opinión sobre el programa o sobre Beluna das Secciones, si quieres temas, pa' que encharremos, recomenda música o cualquier otra cosa que se te ocurra, no lo dudes, escríbime. Reféelo pues por mail a tierra de o contactar con yo a través de Facebook, Twitter e Instagram. Las TDB believers siempre tienen cosas a decir. No te calles y fe servirla nuestra lengua. Bueno, y nos toca charlar de música, una miqueta, y presentar todos una canción para pa que conozcáis a una colla que llegue empecipiando como grupo, pero no pas como músicos cada uno de ellos, porque tienen experiencia a mute. <música> Bueno, ya habría de conocerlos ¿eh? porque estos ya, ya presentaron los los suyos primeros temas ya fa Bellilla y Antimas. Eh, han estado los que han feito la canción que presentaba los cursos de Nogara de este año, de este 2018 2019. Soy charlando, no que sí, de Nuey. Pero antes. Ex componentes de Mayacán y de, y de muchas otras bandas, pues Nue nos arriba con la suya propuesta musical que van a presentar este nuevo de febrero en la sala Arrebato. Un disco que, ...que bueno, todos recomiendo, muchísimo y que antimás incluye, pero que sí, pues bella canción en aragonés, que hizo ya ayer y hay una gozada. Y está. Concretamente, pues Antimás ya de los lo discos Ozager Chilo dos, ya sabéis, y ese recopilatorio que ha feito Nogara, eh, de, de 20 nuevas canciones en Aragonés de 20 bandas diferentes. Y como te os decía, este 9 de febrero, pues ya se presentó el disco en la sala Rebatón, la mitiquísima... Chara, sala arrebato y eh, bueno, pues teníamos un, un ambientazo, la sala a rebutir muy bien lo concierto, la verdad, y antes más con muchas sorpresas, los chicas menes estar, una banda que, que nomás tiene un disco pues eh, marcó bella versión, como una de, de Manuel Santillana, el león de los fabulosos Cadillacs, que, que por Dios caldría más chén que fuese versión de los fabulosos Cadillacs que hay un grupo maravilloso y que se versionaba muy muy poque, muy poque... bueno, pues Antimas más también de de dice dice Manuel Santillana, pues también teníamos Un, una colaboración de los escabeche Riverman un placer tornar a Villelos de encima de un, de un escenario y también pues Fer Mayacán se marcó un país cierzo, que, que bueno pues nos metió a todos a bailar y a petarlo y bueno pero que sí los suyos temas los temas de nuey que tienen ese disco que que podéis conseguir pues ya sabes pues estos feeds seguidos en Twitter en Facebook en Instagram y en todas estas movidas, vale, y hasta te os los puntos de venta no te os perdas este disco, eh la manishe, la manishe, la manishe. pues eso, un Grupo nuevo con mucho, mucho futuro. Lo concierto de ayer, yo la verdad, y que lo disfruté muy tismo. No concierto de ayer, lo concierto de lo nuevo. Ya cuando cuándo escuchas esto. Y, y te os recomiendo muy tismo que, que eh, sintas este disco y que te lo pillez. Y que te lo pillez físico para duñar, a que le, la chen siga haciendo discos. Bueno, todos disos y todos parís, pues con una de las canciones, la canción que ubre lo disco y que ayer hubrió también lo, lo concierto. Las cadenas rotas payó un temazo y, y que te os convido a disfrutar, así en las que apoyas lo volumen y escuchad Las cadenas rotas de NUEI.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 totament és la clau pa que l'aragonès continue viu. Fela servir. Quin gran. Els ulls et illuminen com les nits de París. Mil tambors guerra que es dins el pit I de sobte te n'adones Tu també tens dret a ser feliç Bueno, esta música no puede significar otra cosa Con esa entradilla que hemos tenido Que que ya tenemos aquí a... ¡Dale! ¡Ole! ¡Oyo! Entre rutines i neguits Si oblidem el que s'espera de nosaltres I fem cas al que sentim Queda't amb Pues sí, so todos aquí con nosotras que íbamos a charlar una miqueta de medio ambiente. Y para eso, pero que sí, pues tenemos como siempre a Tamara. Buena tarde, Tamara. Buena tarde. Que nos va a charrar de un puesto, bueno, una cosa exotiquísima, super de de, de continentes. Eh, exóticos bueno. y, y, y alueñados también <ríe> tengo y... una, un repertorio güey de H, tío tuet <ríe> yeah, vamos llegas yeah, de pillar un fascal de medios de transporte de Toplegalle y bueno pero uff. sí, sí nos había echado por eso no lo conocemos porque llegué allí tan luen que uh. inabracable, A Ouch. ver, ¿cómo cómo pagamos? ¿Cómo, ¿cómo podemos ir dicas? Y sí, bueno, de, de aún somos charlando. ¿De qué nos vas a charlar, güey? Pues hemos charlando de Peñaflor. ¡Bueno, Peñaflor! <risa> y, y arriba lo vintigüeito, ¿no? Sí, sí. Mira, esa era una de las cosas que... que, que reba, Mierda, ya te que idea. quiero charlar. No, no, de no. pero spoiler, efecto spoiler. spoiler. spoiler. <risa> Bueno, bueno, cuéntanos, charranos de, de de qué parte de Peñaflor o de, o de qué nos vas a charrar Bueno, pues charrábamos de esto de que yo era como muy inaccesible y muy desconocido y todo esto, pues porque estas son pues como las las no sé las contradicciones del ser humano, ¿no? Que que muchas vegadas eh, gozamos de, de marchar muy lenta a ver cosas que tenemos a man que también llevo en viajar, ¿eh? pero pero bueno que que muchas vegadas tenemos pues chicotas alfallas a man de casa nuestra bien cerqueta y que y que pasan de todo desapercibidas y y una pena porque bueno uno de estos casos lle obedado de peñaflor atiende que le hizo, hizo de obedado de peñaflor bueno obedado de peñaflor y una pineta eh, Program, bueno, programta, lo que, lo que gozamos de, de por aquí por la val del Ebro, de, de pinetas, no. Eh, y un puesto súper importante. No ya más bien pincho tal la vista que ahora encharraremos, sino que antimas ecológicamente muy muy importante y le que se conoce En, en esta, en, bueno, en val la, en la y en todos los puestos, lo que se conoce como bosques isla. Son muy, muy importantes porque son bosques, son chiquetas masas forestales que, que son a intro de, de unas zonas, pues, pro-pro duras como Lla estepa estepa. Allora, pues, estas, estos puestos son como, pues, eso, pues, como charramos de, de las Almunias, ¿no? Pues, ya como, como chicozo oasis en medio de, de un terreno, pues, pro-difícil con unas condiciones muy. Pues muy embolicada hasta, hasta poder sobrevivir. Tenemos estepa por todos los puestos, todo, ¿sí? siempre que vienes sale la estepa. Por suerte. La, no los polvorons, pero... <ríe> por suerte, dale. pues ya vivimos y bueno, pues eso, pues se trata también de descubrir pues eso, las, las cosetas más pinchas que tenemos alrededor de, de Zaragoza. Pues ya más tenemos más, más bien. Somos, somos esteparios. Esteparios. Que, es, que suena muy mítico, ¿no? Lo de estepario. Total. Pero bueno. No sé si por lo, lo libro, bueno que, que me, me, me, me caciego eh, y de que de que va este Vedado de peñaflor? bueno, bueno a, a un a un bueno no, o Vedado de Peñaflor en Peñaflor y ¡Chan-chan! Ah, sorpresa chan. <risa> <risa> No bueno y como decía pues pues eso y estos bosques asesinas son muy muy importantes pues pues eso porque lo que troban a tíos animales pues eh, humedad, agua Y vaisan también muy todas las temperaturas eh, con, eh, En comparación con los arredos Y un súper buen refugio Pues claro, pues tienen tiene árboles ta y Y también tienen viroya Porque a la fin, como se hecho un tanto zasti Ya sabes lo de la gaena atrófica Pues a la fin rematan unos minchándose o sea, No estamos no, no charlando de que todo el mundo minche piñas Sino de que... No, pues que a la fin pues pues se oye como un manquete de unos a otros Con comparado como digo, con lo que tenemos alrededor Pues bueno, Veda de Peñaflor, ye. en Peñaflor, Y de muy fácil acceso, que la chen no, se, no sea en porque, ay, que no tengo auto, ya no me cuaca el auto, yo no. Bueno, pues eh, ray, right, ¿vale? Pues bueno, se puede plegar, plegar Y con el ventigüeito, como has dicho. de, de la, la parada de Peñaflor, del centro de Peñaflor, o sea, del centro, es decir, no la parada de antes de Centralie, sino la parada la, la turada no, no que había la turada que había al canto de, de la torre, digamos, bueno, la, en en lo medio de, de Peñaflor, pues dende de, de, así se puede plegar bien, plegalle bien, y después pues, también se puede ir en bici y una de las rutas oh, eh, ciclistas, pues como más conocidas chunto si me lo permiten, pues chunto eh, las planas y toda esa parte más dos sur de de Zaragoza de las tepas Sur. Asinas que, bueno, se, se plegan Peñaflor, se, ya he indicado, eh he muy, muy bien indicado, pero bueno, en cara que sea Asinas, por si vea, vea despistada, pues... O velo o el que no se oriente o aire bien como yo. Eh, bueno, pero ya que vas por, por la avenida de Peñaflor y por la carretera que, que atraviesa Peñaflor y tienes un cartel que mete vedado, Así no, que, no subes tubes la eh, mía eh, capacidad eh, de cacegarme. Bueno, pues pues si continúas esa señal, bueno se si llega en dirección a las piscinas, ¿vale? Que eso la chance de orientar muy mejor, pues pues es salir de, de, Angela la turada de, del bus, como decíamos, eh, plegamos en las piscinas y continuamos todavía. Más. No, no tiene pierde, así no es que no, no puedes eh, cacegarte por, por garra puesto. Eh, se un poco más más de, van de las de las piscinas ya remata lo que sea el asfalto o lo cemento y principio una pista de pues eso de una pista de, de gravilla de de tierra y ya no más esa pista ya hay una pasada o sea ya hay eh, plegalle Y ya principian a salirte un fiscal de, de bichos, más que más aus, porque sí. Eh, bueno, vienen muchos más, pero las aus son las que se vellen. Eh, principian a, a salirte aus. Y un poco más de van, eh, vía como un, unas zonas de, de aparcamiento de merenderos, porque plegamos en la ermita de San Cristóbal. Eh, en esa ermita, y se oye un Mas puesto... Santu. Más santo que para qué. Bueno, la ermita de San Cristóbal, arquitectónicamente, los de Peñaflor, <risa> pues bueno, sin más, ¿no? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy polémica. Pero bueno, no llega de arroba para alabar, para falabar las virtudes de, de la ermita de San Cristóbal. Bien. <risa> bueno, pues bueno, no, no tiene guay cosa espectacular lo que lleva la ermita, pero sí que llevo un puesto para principiar y para hacernos una idea de lo que lle he obedado de Peñaflor. Así que podemos disar el auto si que íbamos en auto o seguimos pues pues eh, andando tenerlo como un punto de referencia porque eh, se puede hacer como una chicota gambada y esto también llega ahora que seamos en en esta época de nuestras vidas baby friendlies pues bueno una un paseo también muy agradable a ta, los niños porque ya ya hacer un, una o sea ya, ya rodear la, la ermita había un camino se ve ya, vamos se ve perfectamente cualquier camino que fa pues eso nomás eh, rodear la, la ermita y hasta ya puedes principiar pues a hacer una idea de de lo que de lo que llevo vedado porque vedado más que más pues eso es lo que tiene ye un fascal pero ye un refucho bestial de de rapiñaderas, de aus rapiñaderas, tanto diurnas como, como nocturnas. Ahora pues bueno, ¿qué nos podemos trobar a ti? Pues bueno, lle una vía una población muy muy importante eh, de, de esparbero reyals en Estiu, porque uy en Estiu, eh, sin cusa Eh, que, de, que los irá confundiendo con los negros eh, Los esparberos reyals Que, que bueno, en, más que más En, en esta época de, del año Estamos charlando de los pues, meses más fredos eh, Somos, somos invierno, Por si acaso la chen Ha escuchado el podcast de aquí a un año o, o lo que sea. Ahora somos de invierno, ye chinero. Ye chinero, bueno, y los, los esparberos por lo que fan, pues eso, eh, gozan de, de estar en parejas, en cara a que nos sigan criando, y vía vía un muy fascal de, de esparvero real y eh, en verano, como decía, decía, pues plegan también los esparberos negros. No vino a Guaires, quiero decir, no son las colonias de esparberos negros que podemos vivir en la Franca, por ejemplo, que hay una burrada bestial, pero hay un puesto puesto interesante y además como y también o, o Esparvero real que en estas latitud pues bueno mira chusto este man tiene visto un Esparvero real en la franca pero no gozan de, de bailar tan tanto sur Eh, pues bueno llegue interesante la chen que quiere aprender un poco de rapaz de rapiñaderas porque puedes puedes biller especies muy parellanas con la que, que gozamos de traficanos muy tismo la, la chena aficionada a las house te las trobas chuntas así que pues puedes probar las experiencias pues eso de un super súper pues eso puesto didáctico de, ta isto. un curset un, un curset un seminario de, piñadera, de y Eso yo, fe, yo pues veis el esparber eh, negro con el esparbero real y pues ver las, las experiencias y, pues, también bueno tenemos huitres porque sí, antimas en tenemos muitos porque Astivia había un muladar había mm. uno dos, dos muladas un muladar eh, eh, municipal que, que lo pues el eh, aporte de de Viroya lo fan de O concello y, y bueno y tienen una colonia muy importante de Guaitre Y, eh, después también tenemos las, eh, la reina dovedado do que lle la, la alica cravitera, la, lo que en, en lo que en, en, castellano sería el águila real, eh, también vía, vía bella parella de, de alica cravitera. Y la antima muy interesante pues porque, con lo que decía, que podemos aprender mucho, porque a ti también se se dan cita, cuando son los dos chuntos que más tiene ta, tal estiu la la alica chicota, que sería lo que en castellano se conoce como alica calzada, y o ratonero, la alica dos postes. Eh, estas dos alicas son muy, muy parellanas. Bueno, de seguro es que me lleve sintiendo Belún que sabe de aus, y me dice no, ¿tienes? ¿tienes no tiene cosa que no. se distinguen no, no. a kilómetros Bueno, pues está la Chen, que no... Tierra de se no. arraba, gmail, si distingues la alica del poste de la alica de, de, de, de, la alica de no sé qué? De la alica chicota. <ríe> la alica chicota. Eh, bueno, la alica chicota lleva una de esas alicas que lleva como como la cosa buena que tienen las alicas, que lleva como... La Chen nos dice, bueno, las alicas, pero si son tan gras, ¿no? Pues eran súper, súper fácil de diferenciar. Bueno, pues cosa más blenda, de, la de la realidad, porque... Mm -hmm. Eh, Vina muy tismas, eh, son muy, muy parellanas, eh, gosanos de, de villelas a una distancia. Claro, las villemos porque son muy grandes, pero son muy luen también, y ahora pues cuesta eh, mucho eh, trobar las, las chicotas experiencias que pueden tener, hasta saber experienciarlas. Y, y Antimas tiene una cosa fantástica, que ya que eh, de la misma especie, eh, tienen lo que se conoce como esference fases. Y se que la misma alica puede estar a alica oscura. que son las marróns, alica clara, que son más blanquicas, o mismo una fase intermedia, que haya como un pardico. Y ahora, pues bueno, uno de estos casos es la alica calzada. Si vosotros eh, buscáis <risa> eh, en, en Internet, o si tenéis una guía de, de Aus, y veáis la alica calzada, tres dibu ya, si sigue una buena guía, Tendrá tres dibujos y ye o mismo o la misma au. Ahí ahora, pues bueno, lle un poco <risa> embólica y la Lálica... Y enseño a <risa> por <Sí>. los mismos huevos. Oye, nosotros también somos morenas y rubias, pues esto es lo no, mismo. No, no, sí, sí, sí, si hecho lo, si, si lo raro. Ah, yo siempre esto me ha trucado y ve el día, pues ve el biólogo, ve el zoólogo, ve el, o tú misma... me lo explicará de por qué los animales son tan poco diferentes entre entre ejemplos, entre... o por qué los veíamos nosotros tan poco diferentes, que yo creo que más bien eso, ¿no? no voy a hacer garrachiste, fa... ¿vale?, si te parece bien pero, sobre lo para es que somos unas personas u otras pero, eh, sí, o sea sí que sí, el defeito de la chenque que treba ya en parques faunísticos o, o que treba ya, por ejemplo eh, anillando a aus eh, siempre en los mismos puestos eh, muchas vegadas eh, Eh, conocen, conocen perfectamente sí, ¿no? El la que, que son viendo eh, Bueno pues La, la Lica Calzada o la Lica Chicota Incluso en la suya fase oscura Lle muy muy muy parecida A, a la Lica Dos Postes Así que, que Lle interesante de, de poder de poder trobarlas a las dos juntas lo mismo que echarramos los esparberos si si las trobas y justo tienes la suerte de que ni que en, en Peñaflor y pro fácil bille las las dos juntas pues, eh, pues pues pues mm, parar de las experiencias. y que estoy una pasada o sea yo no sé si soy capaz de transmitir lo que yo he dado de, pena, de Peñaflor o sea novedad de Peñaflor tú puedes estalle pues hizo 20 minutos y te pueden pasar pero a ti bueno o sea pues Un pascal de especies, esferens, de, de aurra piñaderas que no no está Rilos, ni Ordesa, ni no hasta la zona de Maestrado. O sea, los tenemos aquí al canto de, de Zaragoza. Antimás o vedadoye también muy importante una especie de, de aurra piñadera nocturna, que lle eh, lo que se conoce como craveret, que lle en castellano obuhochico, tiene una colonia muy muy importante. y lle un poco difícil de de viller no porque en estas nocturnas pues gozan más de estar activas de nois y de edad, pero sí que lle un una una un nocturna que eh, goza de descansarse pero fuera de nido <risa> o sea no lle por ejemplo un, un, un bubo real un bubón llevo embolicado si si si lle de días, pues bueno sí que gozan de fijarse en los foraus y y si no llega al amanecer o al atardecer pues puede estar un poquito más más embolicado pero esto es lo que faña, se, se quedan parados toto eh, to quietos al canto de dos troncos así es que no más cal bueno no más cal que que niepro porque son tienen ascolos pues muy muy parellanas a los troncos de dos pinos dos fins, y pues son así en las rametas y, y pues pues eh, trobarlos pues eh, Pues bueno, fácil, ¿no? Si tienes un poque de, de paciencia y si te das una vuelta, pues en silencio, como siempre, siempre los animales, pues ya sabemos que hemos de hemos de mantener un poco pues eso, pasar lo más desapercibidas eh, posible. Y eso, y, y a la chenque, que bata a que recuerde que vi a chenque y mostomón a bichos y que sería guay, pues que, que hizo que guardase una miqueta de silencio, ¿no? Sí, bueno... <risa> y eh, esto parece increíble que haya, que, que eh, calgar recordarlo, ¿no? Pero bueno, muchas, o sea que decir, si lo que queremos es hacer una camada con los amigos y pasárnoslo bien, bueno, pues nos quedamos en la zona de armita, que Taiso tiene un merendero y todo eso, y ya digo que lleve bien pincho y pues principio era bien un poco lo que lleve el vedado, pero eh, ir a zonas como más Eh, más alveñadas y más especias también y, y con, pues, pues eso, que, que sabes que había muchas especias que son probando de buscar tranquilidad a ti, pues bueno, pues si quieres estar de, de risitas con los tuyos amigos, pues quédate en la ermita y no continues de entrando en Obedado, porque lo interesante del Obedado viene de un de la ermita. Wow. y que <risa> bueno ovedado o tiene se sevbel de de luene eh. digo esto porque porque no tengas medrana que no podés eh gatos en ovedado vía un fascal de caminos porque porque eso pues m, va, eh, vía muy tachén que va en auto en bici eh, corriendo Antimás más de una zona que también tiene una Una cosa muy sentimental y, y, de, y de, impues, de impuestos, diré por qué, y llegué muy visitada por, por Muitachen y se han feito muitismos camins ta, ta plegar en esferes masas boscosas. He eh, dicho que de impuestos lo cuento, que si no me embólico yo sola. Pero bueno, que tiene muitismos, muitismos camins, pero que, que no podéis, no podéis, no podéis, que hacer gatos. Eh, así no es que, bueno, pillad un, siempre, o camín que puye, <ríe> siempre pullando. Apoyando, apoyando, apoyando, apoyando, apoyando y cuando no puedas apoyar más, más habréis eh, plegado en una torre de vigilancia de incendios. Y sale la parte más alta dobedao. Y eh, así eh, si hice en auto se puede vía como un, un espacio tan saldo ta desalo un espacio no feito tauto ta sino que llegue bueno, la torre de incendios pues llegue como en una una chiqueta meseta digamos un, un total pues llegue, llegue como no, no llegue en punta no llegue, se puede se puede plegar bien plega bien y, y yo recomiendo al Che que plegue plegas si vas, si dicen en auto que a o motor que todos vais del auto y no más cal senta, posarse en medio de de la esplanada de la torre y disfrutar porque ya digo en 20 minutos y sentir a la pacha sí sí en 20 minutos lo he visto lo he visto todo eh, se dice en un mundo de das aus que te hacer censos de bueno censos hasta saber alto vaiso qué población de aus tiene un un espacio eh, mmm, Basta con una hora Eh, ...una hora... pro que sí... ...quiero decir... ...una hora de Dillas... ...una hora de Nois... ...si es lo que queremos yo... ...es censo de... ...de Aus... ...de, de Nois ¿no?... no pero... ...pero que dicen... ...que lo que veías en una hora... Alto vais oye lo que tienes a Sasti... Así no es que quiero decir que la Chen o sea, que nos aficionemos a, a mirar aus que vale que Chen, que seamos muy friques y podemos pegarnos todo un maitín mirando por el catalejo indica que nos disemos los huellas y clavao. Pero que también se puede eh, estalle un ratet y, y nomás pues eso, abrir los huellos y, y disfrutar. ...antimás también de, de asaus tiene unas vistas, unas vistas incluso eh, preciosas de lo que yee Zaragoza, de lo que lleva toda la Val del Ebro se ve pero que si sí, los los Pirineos eh, toda la zona de Moncayo das Muelas eh, ye um, un, un mirador eh, increíble Y bueno, y antimas de aus, pues también tenemos los animales que gozanos de viller, de bueno de viller, de, de rastrear por... De barruntar. De, baruntar. de baruntar por la ¿no? Pues como son con ellos, o sea, había con ellos a patadas, eh, chavalins y, y raposas. Que si tenemos también un poco de, de paciencia y nos quedamos así en, en la torreista de Vichinancia, de pues puede estar que también nos aparezca había raposa, pero así un poco despistada. Bah, qué Ay, bien. Que... Que, de, que de cosetas que de cosetas sentí más. lo que decía de que tiene también una parte sentimental y porque obedado de de Peñaflor eh, se ha repoblado muchas vegadas O sea, lleva un bosque que a la fin lleva un poquito, o sea, en primeras, lleva lle natural, o sea, tiene una, un, un núcleo de, de población de pineta que lle, el que el que viva, pero eh, ha gozado de estar opuesto a de repoblación de la ciudad de Zaragoza. Muy marchen de colegios, ahí va a hacer repoblación sobre todo de Peñaflor. Ando. eh pro que sí, los niños y niñas de Peñaflor y de los lugares de de alrededor, pero también de, de Zaragoza capital. Eh ayer, pues por eso decía que había muchos caminos, pues porque a, antes no había Pineta, ahora sí que vina ah, y esas y esas pistas que que comunicaban los campos y tal, pues continan estando allí, pero añadido que que no tiene no tiene pierde. Pero a, a la vez, o sea, esto hay una masa que ha ido creciendo eh, a puro de, de repoblaciones de la, de, de la Zaragaya, de los críos, de, de las escuelas de Zaragoza y de Peñaflor y de Perastí, y de los lugares de, de Cerqueta, Sí, eso oye. Uh -huh. ¡Andanda! <risa> sí, eh, por eso que la chenle tiene, pues... Pues eso, pues viatrin que recuerda recordado, he dado pues como Ah, no, yo estoy aquí claro. y mira, estos pins que veo tan altos Pues los metí yo, los bueno, que yo. Ye, ye embolicado de orientarse No de saber cuál has plantado tú Pero bueno, que... Hombre, que ya que, que sabrán u, u, u qué, o eso no... U... Yo estoy que no lo sabrán <risa> Salvo que ni se te, te ser un GPS y es enmarcado o punto Joder. justo Pero esto se le va a coger este año? Bueno, pero... claro, sí, sí, sí de, de, yo de, A ver, yo no lo he fito nunca Porque en lo mío cole pues no, no se ni esas cosas Porque llegan unas Pero esto se le va afendo a ver los años pues Sí, se, se, se va afendo A lo menos eh, con, con los niños de, de Peñaflor Y dos lugares de alrededor Yo creo que, que continúa aféndose Y después y pues, Con los niños de, de Zaragoza Sé que el año pasado Se, se suspendió el programa Pero por una cuestión de horache Eh, así no que porque claro no no pueden o sea no hay por ejemplo como ir tal al Franca que pueden ir todos porque se puede ir todos dos días o sea la repoblación son cosas muy muy delicadas y y no más que calfelas con talento no, claro. no se puede plantar árboles a la bimbola ¿eh? y ahora ¿no? la, la chenque ahí o sea los colechos que han tenido la suerte de y pues porque lo han demandado muy luego y son como muy seleccionados ¿no? o sea no no por capacidad sino por por oh, primer que que plega ahora pues pues no, no puede ir todo el mundo que quiere y vía años pues que si tú tienes como tres calendatas hasta plantar y chuston ni esas calendatas pues plebe por ejemplo pues pues diga la añada venía porque esto cuento que pero que si lo farán con un con el técnico u sí. bella cosa claro esto ha de estar controlado sí sí hay una embolicada guapa y una embolicada muy guapa Claro, la que sí que vive en los lugares de al canto, pues claro, oye, más fácil, pues porque bueno, pues eso también te elevarás a la que sabe, pero bueno, ya ya pues anti más yela suya a pineta, a la fin, o claro. sea, quiere decir que no le vamos a decir a los de Pinalflor. No, que Ay, puede no, los no de, puedes plantar. que los de la almohada. Tú no eres de lugar, no puedes separar. <risa> no, pues, eh, pues bueno, y he embolicado, pero bueno, que sí que ha habido muitísimos colechos que han pasado pelastí y que continuarán pasando y de seguras. Bueno, pues no sé, pues, ostras, bien pincho, ¿no? Tenemos astillados, tenemos Mamifes... Tenemos una pineta, creo sí, que sí, sí y, y soy bien cerqueta, a tiro de, de auza. Sí, sí, no, total. Y encima que la Chen, si quiere hacer más esporte, puede, puede, y de, ir, y en, de bici, puede ir en bici o, o mismo corriendo, si quiere, yo que sé. Eh, la Chen, que quiera ser más comodona, pues también se puede ir en auto. Ya sabéis que nos recomendamos ir con auto y menos apuestos asinas O sea, que sí si no podemos ir todo. Pero bueno, por ahora no había una concentración de Chen tan gran como para poder decir, ostras, los autos son... Eh, estando un problema en en, en, Obedao. en Obedao. así no es que bueno muy muy muy recomendable y también bueno nos pasan las hostan tan tan cerqueta tan cerqueta que no nos falgamos tampoco por oye que no tengo un catalejo y a Villera hasta garra problema unos prismáticos los de la comunión Y tanto la o de, de estos es que se pueden mercar eh, en los mercados, ¿no? De... Sí, cual si decir que la no plaza cal. San Bruno, cosas sí, que no cal tener un equipo bestial, ¿por qué hizo? Porque a la fin la pineta ya es tan chicota que lo que tiene que son todas concentradas, vamos, que, que no que no, cal, que no cal mirar muy bien que, que te pasan, ya te digo, te pasan por encima de todo suelo. Porque claro, la pineta más, más cercana a, a saber a Oñe, ¿no? ¿O qué? O... Porque como ya todo estepa. Sí, Bueno, la más cercana ayer, fuera, fuera. Ah, eh, coño, pues, eh, Ankara queda un ratico, eh? Sí, bueno, en verdad, bueno, Peñaflor, fuera no son eh, para la visión, digamos, eh, no. carreteril, <ríe> no son alineadas, pero sí que no mapa, tampoco no son tan ruin O sea, no. nosotros Taplegar, plegar, sí que hemos de pillar esferas carreteras, pero en o -Mapa no mapa, no, no, se le va, no se le va a un aire. Conte para Con con las piletas que tenemos, pues, mucho, mucho más luin. Pues no sé si te queda bella coseta o hay más dentro ganas, eh. a ver si mañana si sí fa bueno no. O... Bueno, pues marchamos hasta allá. Bueno, una de las cosas que tiene la, la pineta también Obedao eh, es que en estar tan alto pega una tercera pega una eh, un bueno. probo interesante, ¿vale? Así no que la si va en estos en días así no es un poco de, de aire, de aire era pues que, que bueno, que para y cuente que es, vaya un poco preparado. Que eso. cara, que aquí vais o fegasol y digas, ah, qué buen día, hasta alto y como, que me soy chelando los dedicos. Como las gozana si somos feitas, pues, ¿no? Pues, a <risa> hasta nah, nah, nah, yo. A mí que joder, <risa> pues te chepas y au. <risa> pues sí, que le echen, que se va se al va campo a disfrutar. Pues muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Una vegada más por traernos este, este puesto tan pincho, Pago Noiser, aquí cerqueta. A tú, hombre, por convidarme. Y, y esperemos que todo se gafito go, ya sabéis, pues nos escribid, si está atado al vedado de Peñaflor, pues nos enviad unas foticos, o nos escribid y nos contad que os apareció, que bichicos he visto y, y, que, y que tal, todos ahí. Y todo eso, y bueno, y amenazo diciendo que, que se me son rematando dos puestos al canto de Zaragoza. Así es que, eh, en tengo eh pero. Que, bueno, que la gente también nos puede preguntar cosas o decirnos, oye, me voy... Bueno, como el programa este de, de la radio de... Me voy a ir a Hawái. ¿Qué se veía en Hawái? siempre en Hawái, <risa> pues, ¿Qué se va a poder ver en Hawái, joder? Pues bueno, pues que... O si había bella especie de animal que tosfa Yo qué sé. Bueno, ¿qué hizo? Que, Uy, tal. Uve tal. Eh, eh, <risa> <risa> <risa> cara de... mejor bueno, animal, mejor animal, ¿no? Bueno, trovaremos... Bueno, Bueno, que sí, trabajemos sí, sí. bella, bella cosa, así no es que bueno que que que lachen pues que se anime a yo qué sé, si quiere saber bella cosa, si no yo aquí tengo carreteta me pero sí sí por favor que lachen que escriba que, que pregunte cositas y que nos diga pues a ver de qué quiere que echar retamara que lo fa muy bien top así no es que <tose> <tose> qué bueno pues que vaya bueno y nos vemos espero que, que luego que un poquitos más bien luego creo que sí Ya está aquí, ya arriba para el lé Tin, tin, tin, tin, tin, tiqui, tinta, ten Tin, tin, tin, tin, tin, tindo Gachan, oh, que ve Poder jugar al sol, eso es un remor Y sentir el porc gruñe fort, eso ya no ¡Quién La aragonés de todas y toz. ¿Y tú, qué fas pa salvarlo?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 Seguimos en Tierra de Barrenaos con, con la segunda edición de una sección que, que hemos presentado este, este año, que ya teníamos ganas, y aunque aprenderemos una, una miqueta más de Aragonés. Mejoraremos un poco esta, o nuestro nivel de, o nuestro conocimiento de esta luenga. Y para ello pues ya tenemos al a otro canto de teléfono a Xavi Lozano, si todo va bien, si las maquinotas no me han feito garra chandrío, pues tenemos al otro cabo de teléfono a, a Xavi Lozano del Estudio de Filología Aragonés. Buenas tardes, Chavi. Hola, buena tarde, Carlos. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo? bien, pues ha funcionado todo y hoy es lo tenemos aquí para charrarnos de qué tema. ¿Nos vas a charlar güey Pues me acabo de charlar de sobre sobre la negación, porque ya hay usos que veía la que iba aprendiendo que no son correctos de todo, que se podían matizar de la forma todo para que los bueno, que se van a servir vaya eh, tan pior también el uso. Todos, todos somos aprendiendo. Uh -huh. ver, si no es que, bueno, pues mmm, una de las cosas que me, es, que me es belgo y el empleo del no pas que yo como una negación absoluta. ve uh -huh. en carteles, en pintadas, etcétera Y al menos aquí en, en Saurarbe, en la zona que me, es, que me es controlo yo, ya para pues, ahora se te digamos que hay una negación parcial. que no haya, que no haya fruta, o sea lo que se oye pactan los papás en sobrar al menos no, no se va a servir así, hay un refuerzo de, de la negación pero de, de una negación parcial uh -huh. digamos pero eh, pero por per ejemplo eh ayer veo guay de agua pues no pasa tanta como diciendo, sí en bebé pero no tanta como Como, como se pueda pensar o sea que, que introduce ese matiz de, de parcialidad de que no no media no negación absoluta lo que hay una, una negación de, de parte de de sí de mm. vale, decía si está ayer no pasó no. o sea todos los demás sí que fueron pero yo pero yo ni. no sé si... sí sí que no no, sí, hay que que no hay que hay este no este no pas que veíamos tanto en, en, en pegaños sí, o... no, no no en absoluto no no, no, no hay en absoluto ¿sí? da una parte, y esa parte sí que la niegas... pero ya hay una otra una otra parte de ...del de que se ha dito antes que no que no se niega uh -huh. y eso pues bueno pues se siente perteya se siente perdielsa en, en en general eh, sí que es cierto que en Ribagorza tiene un uso, un uso más amplio que se puede parisera este que que, que veíamos pero no hay el uso exclusivo ...ya o sea yo, claro no hay ninguna lengua muy rica, la variedad dialectal la aporta riqueza Eh, eh, nos vamos a quedar con lo más con lo más, más diferent, con, pues, bueno, nos va hacer servir toda la riqueza que tienen las ganas, como lengua. Y está el matiz, este matiz que yo considero que es muy importante. Y que no, que no os no a la gente que no tiene contacto, me, me escucharon con, con la ONU de, de las zonas antepatrimoniales. Mm -hmm. ¿Y qué más cuestiones vía alrededor de, de la negación? Pues alrededor de la negación y hay una otra cuestión que, que yo sé sí que se va a hacer bien, que hay el, el empleo de Guaire en, en las interrogativas, hmm. pero que parece que se queda en en, en esa parola que comparte el aragones con, con el catalán o con el francés y que además yo curioso porque tiene un origen germanico, la parola. Anda. Viene del... ...del termónico Guaigar o... ...ahora mismo no, no tengo la latimolactividad de Van... Pero, ...pero sí que... Lle... ...no, no tiene un origen románico esta parola... ...y sí que es verdad que... ...que la... ...se vamos a ver en las narrativas, negativas... ...pero lleguen que en ya hay un... ...unas cuantas parolas... ...que a estar determinantes ...pronombres y adverbios de, de cantidad... ...que tienen una, una cantidad... ...son cuantitativos... ...que... En ...el suyo sentido original y negativo... Como podría estar Cosa, Mica, Brenca, en. Eh, Nengún, pero que eh, funciona como. Igual como funciona Guayle. Esto es que en oraciones negativas, interrogativas y condicionales, cambian. Y esa valor negativa da una. Da una valor positivo. Mm. Todos sabemos que. Cosa en, Aro, en aragonés, que sería el castellano, el equivalente al castellano, nada. Pero cuando. Eh, al menos, en. la zona oriental de Sobrarbe y en, en toda la Ribagorza eh, cosa, en una oración interrogativa o condicional, adquiriría una valor positiva. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es cosa? La traducción al castellano sería, ¿quieres algo? Una una frase que ya tan cutiana de decir en castellano, ¿no? De, de claro. Cuando cu cu cu somos como una persona, ¿qué es cosa? Pa... Claro. Sí, sí. ¿Nos pegamos cosa? Sí, sí. Eso no significa que no, que, que entramos en un bar y no, y no conseguimos... <risa> una invitación a, a consumir eh, precisamente eso pasa con, con Brenca. pues ya la brenca, mm. brenca eh, la suya valor inicial y negativa pero en este en en estos casos pues cambiaría cambiaría una valor positiva tal mirar que la mayoría de estas palabras provienen de sustantivos que, que indican poca cantidad mm. pero que, pues, que han pasado de tener la valor negativa de negación, a una valor positiva de, no de afirmación, sino de, de expresar una, una cantidad que en el suyo origen, pues, digamos que, que negaría. ¿Y ahora es a Por pues aquí de ningún no significa nadie, sino que, y es lo contrario, la valor positiva de nadie, que sería alguien. Y si nos vamos bien escrito, también es cierto que no hay que no hay que tener adentro en todos los en porque Por ejemplo, el otro día le preguntaba a una compañera de Torla sobre esto de, de Nunca y ahora le resultaba sorprendente porque no, no lo ha sentido. Pero se mmm, francés y dice, coño, perdón, perdón, perdón, perdón. En francés pasa exactamente el mismo con, con Jamé. Y el único caso, pero si miramos en tal catalán, si miramos en tal este, veíamos que, que ocurre exactamente igual que... Aragonés centro-oriental, pues bien, bien, Porque esto se puede sentir desde Ballivió, Tella, Bielsa, Quistau, Afueva. O sea, que no, no haya un uso localista, sino mm. que haya progeneralizado uso en, en esta zona. Y este cambio de, de polaridad eh, pasaría en las frases negativas y en Beluna, en Belcaso, ¿Interrogativa, in, in, in, negativas, interrogativas y condicionales. Ajá. Eh, si cosa quieres, es. Moliné. qué te lo tuvo. <risa> si Digo Moliné y esa, esa, esa famosa frase de, del vídeo. Sí, que sí. y una frase feta. Si cosa quieres, es, se te la, se te Si algo quieres, házelo tú porque. Y así vimos que que cuando se introduce una una oración condicional, pero yo de, de la construcción sí, pues ya cambia automáticamente la la valor de de esta palabra. Se convierte a a positiva. ¿Ha plevido cosa? defrontando ¿no? si se si ha caído toda la cantidad de agua no si, si no ha plebito en, en el fruto mm. y eso pues bueno pues hace unos años que se que se bueno, entre cometas, que se descubrió ah, yo cuando empecé a hacer las replegas las encuestas en, en ella yo eso de hacer encuestas eh, sistemáticas yo me iba a preferí preferir echar a colación y prendo prendiendo notas Y me llamó un la atención cuán se el estilo, porque la mía cabeza no... no yo, yo no he sentido nunca cosas de estas, salvo el plegado de guaire y porque guaire se va se a servir en tantas mm. En cara que a, a Belches eso no le suena tan, tan extraño. O sea que me mirar mes que no... que no ha sido una cosa que se va perdiendo donde de, de no esté en, en tal este como ha pasado con la claro. Tarsusa. ¿Y esto con, con, qué parolas, con qué parolas pasa? O... Pues yo lo he sentido que en, con todos estos determinados, como te decía antes, pronombres y adverbios que son muy relacionados, que son palabras que pueden funcionar como... Se pueden clasificar en estas tres categorías sintácticas dependiendo del, del contexto como mmm, cosa Si fuéramos la traducción directa en una oración o negativa, eh, significaría algo: garra, brenca, bengún, pues pues todo este tipo de, de palabras. Mica, por ejemplo, nunca. Mm. ¿Y es estato nunca en, en Barcelona? Sí, sí que es estato. Y, y que es precisa del tiempo, ya cambiamos, como hay una oración positiva, cambiaríamos el nunca por. del día o de la vegada que claro que también hizo para pa la chen que, que siga aprendiendo que muchas vegadas pues a lo mejor tiran de, de lo más fácil que hay la traducción la traducción eh, directa ¿no? De... claro le, a ver que, que en Aragones no hay ese maldito sí, sí, sí has, está, has estado bella vegada en, en Barcelona pero pues bueno pues eh ye... Y hay que poner uno de los defectos que tiene el aragonés estándar, que, que, que, se, que se puede aprender, y hay que se presta muy poca atención a, a la sintaxis. Uh -huh. Y estos aspectos son la, la negación, yo un aspecto eh, semántico, pragmático, pero sobre todo eh, y es sintáctico. Y a la sintaxis del aragonés, picafa. Eh, Diez, quince años, pues tampoco no se le ha prestado buena atención. Y era más, mirar el vocabulario más diferente, las evoluciones genéticas más diferentes, y, y una traducción literal desde el castellano, en, ta, en talaragones. Metiendo Belén y Beli, <risa> y mutar de gatas, mal besos. Pero, por fortuna, esta vez estudios, pues lo que se ven en de, no sé, yo dirí que... el estudio que marcó el cambio de tendencia fue el de Marisarnal sobre el Baixo Río Rivalzano en cada que yo era muy muy solo chico pero bueno se principió a trovar así cosas que en cada que no las desarrollaba guaire pues bueno yo cuando me lo leí en principio había cosas que, que me he aquí y que y que pues eso que, que me van sorprendido cuando al principio a, a sentirlas como el uso del, del verbo en el singular con complemento directo de un sujeto indeterminado plural, pues, pues organizar, y pues eso, aparte a la vez, también te para dar cuenta de, de estas cosas, y las vas comentando y dices, oh, pues yo también me salió en tal lugar, ayer también me salió en, en este otro lugar, y veías pues que no, que no hay un localismo, porque antes en el Aragón se pensaba que muchas cosas después que de salían ya, ya eran localismo sino que son y, y, y el agua o sea, gozada ya de, de la lengua que dice les mm. hombre, eso más eh, esto yo creo que, que sí que le da mucha personalidad, ¿no? Y una cosa pro, pro diferente de lo castellano y ya en que se nota, ¿no? De en en, esta, en estas cosetas ya en que se nota también que aprendió más, que se ha interesado más por la aragonés y que pues ha quedado una miqueta por lo que sea, no voy a meterme yo a a no, eso. No, yo, yo tampoco voy a la sí, sí, pero pero, pero bueno, eh, sí que sí que yo es cierto que estas cuestiones nos acercan más al catalán, uh -huh. el francés y el Que sí, fitano, sí pero eso, que, porque yo estoy que estudiando catalán, catalán y y Ye hizo lo que comentas, que es muy, muy parecido lo, lo funcionamiento por, sí, sí, no, yo, por yo, no decir eh, igual eh, Yo cuando aprendí, cuando aprendí catalán también me resultó muy fácil porque cerrando aragonés pues y era cuestión de no, no tener aprender una sintaxis nuevas aunque, aunque sí que hay diferencias pero Ye eh, es que yo muy parecido y el, el uso de estas palabras de las que cerramos antes, el el Mai, el CAP, el, el, el Mica también, pues bellos que lle, que lle exactamente igual que, que en Aragones muy bien pues no sé si te queda bella coseta más que, que añadir, yo más ya has dejado por a yo creo una una porneta de un tema posible para pa el futuro ¿no? que el que el que mete el empleo en singular de, sí, de, de verbos con sí. Sí, sí eso también yo, yo veo un un aspecto que pues necesitas a sentir Dice, bueno, pues o lo habrá hecho mal o lo he entendido mal. Pero principias a, a leer libros escritos en, en aragones dialectal y pensarle ejemplos a ah, montos. Sí, sí. Y, y no de una zona en concreto, de eso habrá. No, no. De, de, yo he replegado ejemplos de, de, de, de, de, de Argis, una zona tan extensa como Argis, en mm. peso, en Fons, pues ya que Son aspectos que hay que cuidar, porque eso es lo que lleva verdaderamente aragonés No, si decimos puyato o puyado Exactamente Pues muchísimas gracias Xavi eh, bueno, eso, Un placer contar con tú, que, que nos hayas traído un, una travegada a esta sección que, que esperemos pues que poder tener dos o tres más en, en esta temporada y, y bueno, pues eso pues que, pues, que continúes investigando y trayéndonos todas estas cosetas de Aragonés ¿cu querías la encantado de, de transmitir Muchas gracias, bueno y, y continuamos en Radio Top, en la 101.wey toda FM metemos una miqueta de musiqueta y tornamos a escape Tierra de Barrenaus Lo Blog Sefa Radio desde 2006 dando mal en la blogosfera y desde 2015 también en las ondas Política, cultura, historia, música, africadas, luenga, territorio. Hey, hey, hey. Todo lo que te interesa de Rason Aragonés. Hey, hey, hey. Los domingos a las 9 de la 9 en Radio Topo y a todas horas en las redes sociales. Y Y con esta música de batalla, de, de guerra y de sangre y de, de todas esas cosas, eh, arriba una nueva canción, un nuevo disco que hemos estado en unos días de, de saber las movidas musicales. ¿eh? soy yo bueno soy bueno que venga música nueva que venga bandas nuevas y que pegagan muchas cosas tan interesantes como esto que sentimos herido, he a cuento que ya es reconocido al norte estos guerres almugabas que ya le van, bueno pues una patacada de, de años pues levando las suyas gaitas, las suyas percusiones por, por toda por toda la planeta prácticamente bueno, porque estos ya sabéis que han salido un muitismo, un muitismo de, de las nuestras mugas y que, y que van petándolo por todo por todos los puestos que iban Y ahora tiene un nuevo disco, V, este disco que presentaron también, lo nuevo de, de febrero en Zaragoza, y que, y que bueno, pues sigue sí, un paso más en la suya carrera ya espectacular, ya no sé cuántos discos le van, pero bonitos, todos buenos, todos con, con esa rasmia que, que transmiten tanto en los directos, y que todos recomiendo. Una vegada nada más, pues que a bueno, yo cuento que toda la chen con oís a, a Lurte, ¿no? Encara que, no en que, que no sea por haberlos visto eh, fendovel, bella pasavilla, por los mercados me llevas, eh, de, de ver el lugar o de bella ciudad de, de Aragón, pues todos y todas con oís a, a Lurte. De soñar. Los muertos de antaño en día mía... Y de toda esa rasmia de toys folk metal, no han perdido ni un sacre en este nuevo disco. Pues eso que continúa estando batallero, que continúa trayéndonos esos himnos, y esas, como decían en, en no sé qué vídeo, esa música para ambientar las partidas de rol. Bueno, muy, muy majo este, este nuevo disco, una, una tracholleta y, y una música pro disfrutable. ...y para Forro y Bota... ...pues les han dado un nuevo reconocimiento... ...en forma de estar los pregones... ...y las pregoneras... ...de las bodas de Isabel... ...de los medievales de Teruel... ...de como les quería clamar, ...bueno pues esa, esa fiesta que se fue en Teruel todos los años... ...que, que convierte... ...toda la ciudad... En, en, un, ...en una ciudad... ...pero de los siglos XIII... ¿no? ...en esa leyenda de, de los amantes... ...de Diego y Isabel... y que este año pues será presentada por por Lute, que bueno pues tienen muchas raíces con esta ciudad los suyos conciertos han estado también muy siempre plenos de chen un exitazo con con toda la con todo el público bailando y pasándoselo de de beat y bomba y que son Bueno, eh, yo creo que, que no se podrían reconocer las, las bodas de Isabel sin, sin estos lurte y sin toda la ripa de imitados que, que han salido de impuestos, ¿no? Porque ahora, afortunadamente, y hay muita, muita más chen que se dedica a, pues a seguir ese, ese camino esa, y se, y se pues que han, que han abierto estos lurte y que, y que antimás más, pues consiguen, Que se, se acerque muy taché a todo lo que hi el mundo de, de for de la música tradicional de las dulzainas de las gaitas y de todos esos instrumentos que si no pues perdería nos no, Y como en todos los discos, pues tiene bella coseta en Aragonés. Pero que sí, así nas, que, que decidió. Pues tirarme una de esas canciones que tienen en Aragonés. Brempas para eh, presentar todos este nuevo disco, este V del Urte. Que eh, espero que os falla tantísimo gollo como a yo. Con Brempas, todos deis un rato y tornamos a escape. que no pueden alcanzar con vida plena de vida con vida plena de paz cenizas de sí mismos memorias que no tornarán. hombres, mujeres y niños que andan mirándose en la zaga brempas con patria y sin tierra brempas que buscan un puesto brempas que mueren soñando sueños que no alcanzan. Bueno, te divulgues, toca despedirse, toca eh, despedir un mes más. Tierra de Barnaus Radio. Espero haber todos muy togoi, todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos charrado, todas las movidas que han pasado por, por este programa. Yo de arte conversar cada tan mal campo sentí tendí, y tú no re. despedimos este tierra vernos los programa de radio de raón aragonés como siempre en radio tomana 101 punto da fm la voz a sin voz también en la nuestra venga todos recordamos que el libro den de 2015 aquí en la radio prevando de fer más fácil vivir en Aragonés Somos las que no reglamos, las que no nos vendemos sin patrocinios sin subvenciones. Los magos de la Aragones, los maqueros gráfico, los que no cambian de criterio cada cinco minutos. Si llevo bueno o malo, decide lo tú misma. Te recuerdo que Tierra de Y la versión radiofónica de un blog un blog del mismo nombre, Tierra de Barnaus Aunque llevo más de 12 años ya recontando las mismas vidas Y a ti voy a seguir recontándolas siempre Pero que sí, en Aragonés <música> Soy en las redes sociales. Me puedes buscar en los VAS y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en Evox. Que no has escuchado los problemas entendidos, pero bueno, ay, bien se vale que te los puedes descargar desde el blog, desde la plataforma de podcasting Evox y desde la web de Radio Topo, Radiotopo, radiotopo.org. Aunque también probarás Paukes y toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana. Aunque que le damos más de 25 años ya informando a lo pueblo. Que nomás lo pueblo informa a lo pueblo. Y ahora también puedes escuchar todos los programas anteriores en YouTube. Bueno, todos ¿no? que no los he puyado en cara. Así no es que recuerda que si es falta de cuñados, ascuta tierra de Barnaos. De guitarra vegeta. De... Dícalo más veniente de Libers. Le puzcan pogado de la Essay Goodur. De guitarra verguiram. De guitarra vergüenza. Le cuzcampado de la esa Be guitar, be guitar. Le buscan por cada esquina y gozo. Be guitar, be